Vamos a hablar unos minutos con el constitucionalista, el abogado eh, Andrés Gil Domínguez. Andrés, eh, Pablo Cucharini te saluda. Buen día, ¿cómo andás? Buen día, ¿cómo están ustedes? Bien, bien. Eh, Andrés, eh, fuiste elegido, a ver si lo podemos confirmar, porque hasta ahora es un trascendido periodístico, eh, eh, por el presidente Alberto Fernández para integrar el consejo asesor que va a tener a cargo la reforma judicial en el país. Eh, ¿Esto está confirmado? Sí, está confirmado porque yo tuve una comunicación con el presidente, uh -huh. con quien después de un diálogo fluido me, me ofreció ser miembro de esta comisión y, y acepté, así que ya podemos decir que está confirmado desde el punto de vista, falta la formalización uh -huh. de la designación. ¿Y qué significa para vos eh, esto? A ver. Es una muy buena posibilidad de, de poder hacer un aporte en términos de mejoramiento del funcionamiento de la justicia a la luz de, de, del trabajo que yo he estado desarrollando durante 27 años en términos de investigar, de escribir y de ejercer la profesión diariamente. Mm. Espero poder hacer un aporte constructivo que sirva para mejorar en algo el funcionamiento de la justicia. ¿Este Consejo Asesor eh, va a trabajar sobre el proyecto que va a enviar el Ejecutivo o van a formular un propio proyecto? ¿Cómo es eh, el tema? No, son dos cosas totalmente distintas. Ah. Una es el, el, una es el El proyecto que el presidente va a elevar al Congreso, uh -huh. que está sostenido sobre la unificación de algunos foros federales, sí. que eso ya está elaborado y eso va a ser puesto por el presidente a debate en el Congreso. Uh -huh. Y por otro lado, esta comisión va a trabajar sobre cuatro o cinco temas que se vinculan con el funcionamiento de la justicia por un plazo de 90 días, emitir un dictamen, un informe o recomendación con mayorías y minorías, si las hubiese y a partir de ahí el Presidente elaborará una, proyecta, una alternativa o un proyecto que lo elevará al Congreso para que se discuta. Entre esos puntos está, por ejemplo, la integración de la Corte Suprema de Justicia, si, si debe aumentar el número de miembros y eso. Es uno de los puntos, todavía no sabemos porque todavía no hemos tenido acceso al reglamento, pero eso es uno de los puntos que supuestamente se van a tocar. ¿Y, y vos qué opinás de esto? Un... Yo, vengo, yo vengo opinando hace muchísimos años que la corte, el número de la Corte, desde un punto de vista de la ingeniería normativa, es de es ser de nueve miembros. Pero nosotros tenemos históricamente que la Corte ha estado integrada con, con cinco y funcionó muy bien, con siete funcionó muy bien, transitoriamente con tres funcionó mal, y con nueve eh, funcionó bien también, y con nueve funcionó muy mal. Con lo cual, eh, uno puede tener una estructura normativa. ...de mucha intensidad democrática de la Corte, de, con un número de nueve miembros... Se, ...se puede garantizar la paridad de género, el federalismo, la diversidad de posiciones... ...darle mayor fortaleza a la circulación de sentidos, a los consensos intercruzados... ...pero todo siempre después depende de, de, de a quién se designe como juez o jueza... ...de la Corte Suprema, uno puede tener mejor armado normativo... Ese armado normativo tener las mejores intenciones o los mejores a priori proyecciones, pero después todo depende de quienes integren estos órdenes. Claro. Eh, y sobre el sistema acusatorio, eh, porque ya funciona aquí en la provincia de La Pampa, pero a nivel federal sí. no. Eh, esto tenés sí, también. En, una... alguna, en, algunas, en algunas provincias está funcionando. Bueno, mm. eso eh, va, tenemos que ir a un sistema acusatorio, se tiene que implementar el código. Mm la reforma del Código procesal Penal en todo el país, y ahí hay que revisar el, la tarea del Ministerio Público, no solamente de los fiscales que, que toda la gente conoce, que son los fiscales penales, que no. son los famosos, sí. sino el Ministerio Público en lo que son los fiscales y lo que son los defensores de los otros fueros, no. eh, del, del fuero contencioso administrativo, del fuero, el fuero civil y comercial, Esos otros, esos, otros, esos otros fiscales, cuál es la tarea, si la están desarrollando bien, si representan los intereses generales de la sociedad, cuál es el rol que tienen que cumplir en, en activar y promover causas colectivas. Eso, eso es lo que hay que discutir. Los fiscales, que, no solamente los fiscales que la gente conoce, que es el fiscal penal, sino otros fiscales que también en su ámbito tienen que desarrollar tareas de defensa de la Constitución y de los derechos humanos, y que estaría bueno por discutirlo si lo están cumpliendo con, con esta estructura actual. Claro. Eh, eh, recién mencionabas que hay algunas provincias como La Pampa que ya eh, implementa el sistema acusatorio. Eh, el juicio por jurados también es otro de los puntos que eh, ustedes eh, analizarían. Y también hay algunas provincias que ya lo están implementando en algunos eh, sí. casos, en algunos delitos. Sí, eh, ¿Vos sí. qué opinás de esto? Y que eso es una manda constitucional de 1853 que está en tres uh -huh. artículos de la Constitución y que nunca la hemos llevado adelante sin que, a pesar de una reforma en 1994, este se hubiese eliminado. Uh -huh. Entonces, es un mandato constitucional histórico reafirmado en 1994. Uh -huh. Lo que hay que discutir es entonces, cuál es el mejor formato del juicio por, por jurado. Bueno. Porque tenés varios modelos. Entonces, ¿cuál es el mejor modelo? Y eso me parece que el aporte de los penalistas, especialmente los que litigan, va a ser muy importante. Uh -huh. eh, en la discusión. Andrés, eh, ya empezó, ya desde que conoció los integrantes, eh, los nombres que surgieron ayer de, de esta comisión eh, que vos integrás, empezó algún ataque de los medios eh, dominantes, como denominamos nosotros, Clarín, La Nación, eh, acusando de que hay mayoría K en, eh, entre los elegidos. ¿Qué mirada tenés sobre esto? ¿Esperás una reacción así? ¿Esperabas? Primero tengo una aclaración, que en, en, en, en, en pleno proceso de la Cuarta Revolución Industrial, ya hablar de, de medios dominantes es un concepto del siglo pasado, hay que empezar a cambiarlo, porque hoy, surcados por la digitalidad, ya no hay más medios dominantes, sino que hay producción de información y acceso a la información por muchísimos medios. O sea, pensar en el medio dominante, en una audiencia cautiva, en el siglo XXI, es un concepto que hay que empezar a cambiar porque es un concepto que no es real. Más allá de eso, eso puede ser una lectura a priori de ciertos sesgos que, re, que, que presentan los candidatos de la... De, de, de, los candidatos o los integrantes a la comisión me parece que eso es una posibilidad de, de ejercicio de libertad de expresión después hay que ver cómo funciona la, la comisión y cuál es el producido de la comisión y ahí se, se hará una, una evaluación que no tendrá que ver con el sesgo a priori con los cuales llegamos sino con lo que se produjo y con lo que se propone ¿y, y vos te considerás acá eh, en, en esta opinión que tienen eh, estos medios ¿estás dentro de eso? No, yo no, me, yo no me considero K, no soy K y lo que sí me considero es una persona es que está harto de la grieta y que hace bastante tiempo intenta superarla. Bien, está bien. Eh, bien, Andrés, eh, no sé si querés eh, completar con algo, sino gracias por estos minutos con Kermés. No, muchas gracias a ustedes. No, lo único que quiero completar es un deseo de cuando, cuando puedo volver a La Pampa a visitar a bien. mis familiares, bien. a dar clases y a jugar al básquet con mis amigos. Es un está, deseo. está complicado sí, sí. encima acá ahora la, la pampa, ¿eh? ¿Viste? empezaron a aparecer casos y... Eso es un deseo, cuando, cuando a veces pienso que 600 kilómetros son tan lejos, uh -huh. eh, me, cuesta, me cuesta aceptarlo, uh -huh. y mando un gran abrazo. Bueno, eh, un abrazo grande también desde acá, eh, gracias por estos minutos. Chao, hasta luego. Sí, bien. bien, la palabra de eh, Andrés Gil Domínguez, que bueno... Ha sido elegido por el Presidente, eh, como lo acaba de confirmar, eh, uno de los 11 nombres que integrarán el Consejo Asesor eh, para avanzar en esta reforma judicial. Va a haber un proyecto, como explicaba él, eh, que va a enviar eh, el Presidente Alberto Fernández al Congreso para que comience a debatir y esta comisión tendrá 90 días eh, para hacer un dictamen eh, opinando sobre eh, algunas cuestiones que charlábamos con Andrés, como la integración de la Corte Suprema, el funcionamiento del Consejo de la Magistratura, el sistema acusatorio y, el juicio, y los juicios por jurado. Las 8 y 14 minutos, estamos haciendo PTM.